Y coronamos un esfuerzo de casi 14 años que se hizo finalmente justicia. Nosotros no, no, no pretendíamos la expropiación de manera caprichosa, sino que era eh, el cierre de manera política de un gran conflicto jurídico que tenía por un lado eh, el riesgo de los puestos de trabajo y por otro... Eh, la rifa del patrimonio nacional. Nosotros hemos puesto sobre la luz y sobre el tapete la deuda millonaria que el viejo Grupo Agüen tenía con el Estado Nacional. Entonces, no solo defendíamos a la cooperativa y a nuestros puestos de trabajo, sino entendemos que defendíamos también el patrimonio público, el patrimonio de todos. Así que nos hace sentir seguros por la tranquilidad que ganamos para con nosotros y orgullosos por haber realizado esta tarea. Sí. ¿Cómo se estas declaraciones de Pinedo que dijo que el inmueble era muy costoso y los beneficios eran pocos que iba a traer esta expropiación? Pinedo siempre dice lo mismo. Ayer se olvidó de decir que éramos 40, cuando en realidad somos 130. Eso lo había dicho el año pasado cuando se expropió en Diputados. Él tiene como esa característica, la de trabajar para ya sabemos quién trabaja, y a la vez eh, intentar desvalorizar todo este tipo de cuestiones. Así que no nos ocupábamos mucho de Pinedo. estar atentos a un posible o no veto presencial Sí, por supuesto. Por eso llamamos a todas las organizaciones del mutualismo, del cooperativismo, de la economía solidaria, de la política y del mundo gremial, a rodear a la cooperativa para impedir la posibilidad de veto de parte del presidente. sí